La audiencia se va a realizar en alrededor de una hora, eh, dentro de una hora se va a realizar la, la audiencia en el Ministerio de Trabajo, así que bueno, a la expectativa de, de ver si va a comparecer el, el obispo Gabriel Barba, si van a concurrir las autoridades, los representantes legales del Colegio Santa María, eh, Mario Mancillo o Silvina Díaz, eh, y a la espera de destrabar esta situación conflictiva a raíz de, de este despido arbitrario, caprichoso, discriminatorio, sin ningún tipo de motivo, que, que le ha quitado el trabajo a la profesora de, de artística del de nivel primario del Colegio Santa María. Uh -huh. ¿Esto ocurrió cuándo, para refrescar la memoria de lo que están del otro lado? Y ya hace algunos meses, el despido se produce en el, durante el receso de invierno, uh -huh. la profesora, estaba afiliada al sindicato, concurre a trabajar luego del receso de invierno porque nunca le había llegado la comunicación, el telegrama del despido a su domicilio, trabaja sin ningún tipo de inconvenientes durante el lunes, el primer lunes, luego de, del receso de invierno con, con los chicos, y fi, cuando finaliza la, la jornada laboral, los directivos de, del colegio le manifiestan que al día siguiente eh, iba a ser recibida por las autoridades... En, en la sede administrativa en, en la calle del Carmen. Eh, el día martes la docente concurre a esa reunión y ahí los dos representantes legales le notifican el despido. En ningún momento le han mencionado algún motivo en particular, nunca hubo ningún tipo de ni advertencia ni sesión previa, ni nada, absolutamente nada. Por eso nosotros sostenemos que, que es un despido discriminatorio, es una profesora que no estaba cobrando el sueldo correctamente y que se lo manifestó a las autoridades que, que no, no estaba cobrando bien su sueldo. Entonces eh, nosotros entendemos que el despido se, se debe a eso, que era una profesora que conocía cuáles eran sus derechos como trabajadora y que esos derechos los quería ejercer. Uh -huh. eh, en este aspecto, eh, ¿vos considerás que va a acudir el obispo, dicho, dicho esto, ¿Manifestó que va a acudir o en realidad ustedes van a estar allí a la hora de la reunión y verán al momento si acude o no? Nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación con el obispado. Uh -huh. Después de este despido hemos presentado notas a las autoridades del colegio y al obispado. El obispado respondió con una carta que no la firmó él, sino que llegó el 11 de septiembre, recordamos que también para esa fecha habíamos sacado un comunicado desde Sadov, porque el 11 de septiembre, Día del Maestro, recibimos una carta en la sede de, del sindicato con el membrete de un estudio jurídico, eh, hablando en representación de, del Obispado de la que nos pareció una falta de respeto gravísima, nosotros le estábamos pidiendo al Obispo una respuesta humana y cristiana, y la respuesta fue de un estudio jurídico Eh, dando argumentaciones legales de, de, de un despido. Nosotros lo que queremos hoy por sobre todas las cosas, como está la realidad del país, es eh, eh, tratar de defender y mantener cada una de, de, de, de las fuentes de trabajo y rechazar lo, los despidos discriminatorios que hay en las escuelas de gestión privada. Porque hasta digamos el momento, al margen de que podría ser eh, discutible eh, la argumentación, Pero no hay valga la redundancia argumentación eh, en base a, al despido, digamos. Es un despido que no tiene otro elemento que pensar que es porque es una persona o una trabajadora en este caso sindicalizada, nada más. Sí, el, el telegrama es el. ¿Por qué, el segundo... Por qué digo esto? Perdóname la, la interrupción. Sí. Porque viste que a veces uno dice no, en realidad me dijeron esto, aquello, lo otro, pero esto no es así porque yo no, ni siquiera eso, digamos. No hay un o, o sí. No, no, no hay nada. No, no, no, no hubo. Ninguna menciona un mal desempeño, un mal trabajo como, como profesora de, de artística, eh, de, de hecho la, la, la compañera nos mencionaba que se cruzaba en, en, en la ciudad con, con los alumnos, con la familia y le, le preguntaban por qué no estaba más, una profesora que en muy poco tiempo se ha ganado el cariño de, de, de los chicos, por eso no el, el motivo... Nunca van a... El telegrama que recibió, que le mostraron después, en realidad nunca lo recibió, pero le mostraron una copia, era un despido sin causa, uh -huh. eh, sin ningún tipo de motivo. Pero bueno, la, las causas verdaderas nunca se van a confesar en, en un telegrama. Tampoco se lo dijeron a ella personalmente la, las autoridades. Por eso eh, esperamos que se pueda destrabar este conflicto. Eh, es, estamos atravesando un momento complicado para conseguir trabajo. Así que esperamos que el obispado de la Ferre, de marcha atrás con el despido y que la profesora pueda, pueda recuperar su trabajo. Eh, no hay otro lugar a, a negociación, ¿no? Da esa sensación y esa es la visión que va a plantear eh, el gremio. Sí, no, nosotros eh, nos paramos en que es un colegio que forma parte de, de, de todo el sistema educativo es público en la República Argentina, ya sean colegios de gestión estatal o de gestión privada en este caso además es un colegio que está 100% subsidiado por el Estado Provincial, y la Ley Provincial de Educación establece que es derecho de todos los docentes la estabilidad en el cargo. No hubo sumario previo, no hubo ningún tipo de, de sanción administrativa, por lo tanto es un despido eh, completamente di discriminatorio. Eh, lamentablemente hoy no hay ningún tipo de diálogo con las autoridades del colegio, a pesar de que tenemos delegados gremiales en, en, la, en la escuela, tampoco se... Le, se está cumpliendo con la ley de asociaciones sindicales que obliga a la representación legal, a, a los propietarios de, de los colegios de gestión privada a tener reuniones periódicamente con, con los delegados gremiales. Eh, ¿Crees que van a acudir de todos modos o es uno, y es una obligación que acudan los eh, representantes, ya sea legales del colegio o el mismísimo obispo? Están eh, convocados por el Ministerio de Trabajo, por lo claro. tanto es una obligación, el Ministerio de Trabajo tiene, tiene poder de policía, ya ha ocurrido en otras oportunidades que dueños de escuelas privadas han tenido que concurrir a, a través de la fuerza pública. Esperemos que, que no sea el caso. Probablemente el obispo tal vez no concurra, pero seguramente los representantes legales, los abogados de, del obispado van a concurrir a los viejos. Seguiremos de cerca justamente las conclusiones de esta reunión. ¿Puede ser una reunión preparatoria para un acuerdo o para lo que ocurra... Eh, ¿A posteriori o puede ser una reunión definitiva? ¿Qué, qué expectativas tienen? Más allá de, no, no, de, de la vocación de ustedes, ¿qué crees que puede ocurrir? No, ah. Desde el sindicato siempre está, este, va, estamos a favor del diálogo, del consenso y de trabar las situaciones conflictivas eh, de esta manera. Lamentablemente tenemos que llegar a esta distancia al Ministerio de Trabajo producto de la negación al diálogo hasta el momento. Eh, pero bueno, no, no va a depender de, del sindicato. La respuesta ahora está por parte de, del Obispo y del Obispado de la Ferrera.